aquí en Radio Quermes eh, saludamos al diputado provincial de la UCR Martín Verongaray eh, Martín Pablo Cucharini y Jonathan Moleker, te saludan buen día qué tal cómo están? buen día bien eh, Martín eh, han aparecido carteles en la ciudad de Santa Rosa eh, promocionando tu candidatura a diputado nacional y en este momento por lo menos hasta el miércoles hay negociaciones entre la UCR y el Pro cómo cómo estás siguiendo estas alternativas Bueno, en, en lo personal, como ya he dicho en otras oportunidades, es una situación que estoy evaluando, la posibilidad de ser precandidato en, en las próximas elecciones, y eh, bueno, como bien decís, hasta el 14 hay plazo para la conformación de alianzas, se vienen reuniendo y vienen ajustando los detalles, me refiero tanto a las autoridades del, del radicalismo, con las autoridades de de otras fuerzas políticas, de cara al, armado, al al frente que se quiere formar para, para estas elecciones. ¿Vos no, no estás participando de estas reuniones o alguien de tu sector está ahí eh, dialogando con ellos también? Bueno, están todas las autoridades del Comité de Provincia, está el presidente, está Poli Alto Laguirre, no, yo no participo de estas ah. conversaciones, la Convención del Radicalismo... Fue la que tomó la determinación de que sea el, el comité provincia eh, el que avance en, en las negociaciones y, y yo presido el comité capital, el comité de Santa Rosa. ¿Y, y de qué depende tu, tu candidatura? Eh, porque decís que la estás evaluando. De... Bueno, lo he estado conversando con, con, con mi grupo de trabajo, por supuesto con mi familia, con mi mujer, con mis hijos... Eh, digamos, este, no son decisiones que, que, que obviamente digamos, este, pueden significar un, un crecimiento eh, desde lo político, pero también generan una alteración en, en el núcleo familiar, en un año que como todos saben ha sido muy complejo para mí y para mi familia, así que bueno son todas situaciones que uno tiene que poner en la balanza y y después tomar una determinación mm. y, quedan y... todavía algunos días como para hacerlo claro. eh, Martín y tu posición con respecto a continuar con esta alianza electoral con Cambiemos cuál es bueno todas las conversaciones que viene llevando adelante el partido es de cara a conformar un gran frente y en ese gran frente eh, obviamente eh, se está conversando también con, con el pro mm. Yo, este, a ver, en lo que respecta a, a la participación del radicalismo en Cambiemos, o sea, eso fue ratificado por la Convención Nacional mm. ya hace, hace unos meses, me refiero a, a ratificar la pertenencia, ¿sí? eh, bueno, a nivel provincial lo propio pidió nuestra convención, por eso se está avanzando en, en esa determinación, que mm. este, implica un, un apoyo... A, al gobierno nacional, y yo más allá de, de eso, de este presidente en particular, yo creo que tienen que apoyarse todas las medidas que sean correctas, yo quiero que a este presidente le vaya bien, quiero que a todos los presidentes le vaya bien, porque esos aciertos obviamente van a redundar en beneficio de todos, y cuando se equivoquen van a ser muchos los que sufran y la pasen mal. Y... Martín, y con respecto a, a, a este alejamiento por, por ahora del Partido Socialista, de, de, del FREPAN, a, aliándose con el GEN, eh, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, espero que pueda ser una, una situación eh, que se revierta, eh, Digamos, son dos partidos políticos eh, muy importantes, el socialismo tiene una, una larga trayectoria en, en la política pampeana y tiene dirigentes eh, valiosísimos sería una una pena este no poder seguir transitando el el mismo camino con ellos ojalá ojalá este, en los próximos en, en en los días que faltan este, para para la adopción de una una definición eh, se puedan revisar esas posturas y, y podamos seguir compartiendo un espacio como lo veníamos haciendo hace tantos años. Eh, ¿Lo has hablado con el diputado Solana? Digo, teniendo en cuenta que vienen trabajando juntos eh, hace bastante tiempo, eh, ¿lo has charlado con él? Sí, por supuesto. Por supuesto, mm. además es, es un amigo mm. este, y es uno de los dirigentes que, que valoro mucho. Eh, pero bueno, eh, por el momento... Esas posibilidades, no digo que no están, pero están lejanas. Así que vuelvo a decir, confío que en los próximos días eh, se puedan revisar esas situaciones y, y se pueda llegar a un buen entendimiento. Eh, Martín, te cambio de tema, el miércoles está la audiencia, por, eh, la audiencia de conciliación por el juicio que le ha iniciado la provincia de La Pampa a Mendoza por el río Atuel. Sé que sí. estás muy involucrado en este tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la, la audiencia? ¿Qué crees que puede llegar a, a pasar ahí? Bueno, a ver, eh, yo me presenté como amigo de, del tribunal junto a Pablo Dornes, docente tremendamente prestigioso este, que tiene la, la Universidad de La Pampa y ahí desarrollamos en, nuestro, en nuestra presentación, eh, que fue aparte de la que hizo la Fundación Chay y aparte de la que hizo la Universidad, el tema de eh, la ineficiencia con que se riega en Mendoza y cómo podría eh, mejorarse esa situación. Vamos a asistir a la audiencia con, con, con expectativas, eh, no con demasiadas expectativas porque no, no creo que se llegue a conciliar eh, en el pleito. La postura de Mendoza sigue siendo bastante intransigente, además de, de, de arbitraria, de irrazonable e ilegal, ¿sí? este, pero con lo que respecta a este proceso judicial, ellos... Se, se siguen manifestando intransigentes, muy duros, no quieren ceder un centímetro, y, y la Corte me da la sensación de que de alguna medida se encuentra en una encrucijada. ¿Por qué? Porque en Argentina existe una tremenda anarquía en lo que refiere a la administración de los recursos naturales que son compartidos, que son interjurisdiccionales. Y falta una visión federal, y en la medida de que esa anarquía no se resuelva, me da, la impresión, me da la impresión de que la Corte va a entender que no hay suficiente plafón político como para tomar una determinación en el sentido de decir, bueno, hay que entregarle a La Pampa tanta cantidad de agua a Caudar. ¿Por qué no lo va a hacer la Corte? Porque es muy probable que Mendoza no lo cumpla. Y muchos se podrán preguntar, ¿y cómo puede ser que una provincia desconozca una decisión de la Corte? Bueno, ya hay antecedentes en la PENDI. ¿Qué pasaría si eso ocurre? Y la Corte perdería autoridad. Ningún Tribunal de Justicia quiere dictar una determinación que después no se cumpla. Entonces, en la medida de que en Argentina no se corrija esa anarquía, que significa que las provincias que están aguas arriba hacen lo que se les antoja con los recursos naturales, tienen la canilla creen que tienen derecho a abrirla y a cerrarla a su antojo. Bueno, hasta tanto no se corrija eso, este, va a ser eh, difícil difícil encontrarle una solución a este problema, al menos por la vía judicial. Y, y si no es eh, la vía judicial, eh, ¿cómo, ¿cómo se resuelve esto, Martín? ¿Cómo se sale de esta encrucijada que estás diciendo? Bueno, a ver, este, tenemos leyes fabulosas, Ley General del Ambiente, muchas leyes de presupuestos mínimos. Ustedes saben que en materia ambiental es el Congreso de la Nación el que fija la legislación de base, el piso mínimo que las provincias no pueden perforar, y ese piso es obligatorio para todo el territorio nacional. Bueno, lamentablemente muchas de estas leyes fabulosas no se cumplen en muchísimos de los aspectos. Por ejemplo, este, la la Ley de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, que es la 25.688, que es la que crea los comités de cuenca, la que sienta el principio de unidad de cuenca y la que prohíbe afectar ambientalmente a otras jurisdicciones con, con obras que se realizan aguas arriba. Pero lamentablemente estos aspectos, como decía, hoy no se están respetando, hay que avanzar en la consolidación de todo este marco jurídico, Y eh, por supuesto que eh, el Ejecutivo Nacional también tiene que empezar a actuar con coraje y con determinación, si eso sucede y si se avalan y se empiezan a hacer cumplir todas estas normas, yo creo que eh, eso va a ayudar a que se modifiquen todos los esquemas legislativos y que obliguen a todas las provincias a legislar complementando la normativa nacional, aumentando los mínimos y nunca disminuyéndolos y va a terminar erradicando la anarquía que como decía hoy, existe en lo que respecta a la temática ambiental y en particular en lo que refiere a la administración de los recursos naturales que son de carácter interjurisdiccional Bien Martín, eh, no sé si querés agregar algo más de este u otro tema, si no te agradecemos estos minutos con Radio Cermés. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de pasar y, y de transmitir Bien, gracias de nuevo, Martín. La palabra del diputado provincial Martín Berongaray, refiriéndose a la interna que hay entre la UCR, cambiemos las negociaciones, a ver si se puede crear o no este frente. El plazo vence el 14. Y después, eh, un poco no optimista, eh, te diría negativo, eh, con respecto a lo que pueda resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también el miércoles 14, cuando se realice la audiencia pública eh, que ha convocado de conciliación, a ver si Mendoza y La Pampa se ponen de acuerdo en el uso del río Atuel.